Hola, buen día Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí vos? Bien, acá con demasiado frío ya por demás. Sí, sí, sí, la verdad que se ha puesto complicado eh, estas últimas dos mañanas, sobre todo ayer y hoy. Eh, dice el servicio que sí, mañana, bien. que mañana no va a estar tan frío, pero bueno, eh, ¿Sí? eh, eh, eh, es lo que anticipa. Eh, ¿Nos, siguen, nos siguen mintiendo. Ahí <risa> mira, el servicio meteorológico con el pronóstico a veces nos miente mucho. Eh, más que algunos políticos incluso. Sí, si le León, a ver, eh, contanos, hemos estado desde el principio y eh, ahí, sí. a, siguiendo eh, lo que han hecho ustedes el sábado pasado con una toma pacífica sí. ahí de un terreno para poder construir su vivienda un predio que es de la municipalidad, un espacio verde que le dicen eh, sí, sí, sí. y han sido judicializados, eh, vos tuviste que concurrir al Poder Judicial ahí a la Fiscalía el martes porque te llegó una citación eh, a ver, contanos eh, cómo, cómo es ese proceso que estás viviendo Sí, te comento, eh, Pablo, eh, verás, el lunes, el lunes iba a llegar una resolución pacífica, supuestamente nos iban a llevar un proyecto que nunca se presentó, o sea, nunca se presentó Marco Ejivarés, eh, nos dejaron a dos secretarias, bueno, estuvimos ahí, eh, no nos dieron ninguna solución, porque no nos dieron ninguna solución, él falló su palabra, tenía que estar ahí, no estuvo, eh, sin embargo, en vez de una... Solución Pacífica, lo que se llegó, ni bien llego a mi casa, que termina esa reunión y llego a mi casa, eh, me llegó una notificación de del Poder Judicial. Mm. Eh, bueno, a lo consiguiente, me voy a ver eh, en el Poder Judicial y bueno, eh, tratan de, de hacerme una causa, viste, eh, me, me pusieron un abogado defensor y... Eh, supuestamente por usurpación le digo yo no hice no hice ninguna usurpación que yo sepa le digo yo Claro. Lo que se hizo fue una toma, una usurpación es cuando es un terreno con dueño que está cerrado o alambrado e incluso le saca la, la casa a unas personas, pero yo no hice ninguna usurpación, digo, ese terreno está abandonado hace más de 30 años, digo yo. Mm. Es un terreno donde que se junta lauchas, donde que se junta mure, donde que los vecinos se quejan, o sea, ¿de qué usurpación me estás hablando, le digo yo? Mm. Y, Leon, ¿Y qué te, qué te, con quién hablaste? Digo, ¿te atendió directamente la fiscal Leticia por domingo? Eh, no, no me atendió no. Leticia, ah. a mí me, me atendió el abogado defensor y después del abogado defensor me mandaron a hacer una declaración donde que me hicieron unas preguntas en una oficina, viste, ah. que no te sabría decir bien el nombre del. muchacho Está bien. en este momento. Bien, bien, sí, un secretario seguramente ahí de la fiscalía. Eh, León, eh, esto que me estabas sí. contando recién, de que vos le explicabas eh, me... que que no era usurpación. ¿Esto se lo decías al abogado defensor que te puso el, el Estado, vendría a ser? Eh, se lo, claro, se lo, mm. se lo dije al abogado defensor y se lo dije a la persona que me había tomado la, la declaración y que me hacía algunas cuantas preguntas que supongo que también era parte de fiscalía, ya, ¿viste? Claro, sí. Eh, porque siempre me lo hacía las preguntas como queriendo acusarme de algo. Mm. El, el abogado defensor mío es Pablo Andrés de Viaci, ¿viste? Sí. Sí. Y, eh, y, así, y Pablo, lo... ¿qué dice sobre esta acusación? ¿Qué te dijo? ¿Que te quedes tranquilo? No, que, que, Pablo, que Pablo me dijo que estemos, que estemos tranquilos, que, que hablemos viste, siempre con, con la verdad, que no hubo ninguna usurpación porque el terreno mm. no tenía tejido, ¿viste? Claro. Y bueno, somos 14, 14 familias necesitadas, nosotros no, nos empezaron a mandar la, las notificaciones por separado, ¿viste? Sí. Eh, nosotros estábamos el otro día cuando llegué por lo menos habíamos tres, habíamos de, de los 14 familias que estábamos ya necesitando un lugar eh, como te decía y bueno y me preguntaban quién es el líder, me decía, ¿quién es el líder? Habla quién es el líder, qué líder, le digo, acá no hay ningún líder, le digo, somos catorce familias necesitando un lugar, le digo, lo que no entendé y no, pero de alguna, me decían, de alguna forma esto se organizó, alguien tiene que ser el líder, es que bueno entendés, le digo, o sea vos estás tranquilo en tu oficina, le digo, vos, vos no estás entendiendo lo que pasa afuera, que afuera no hay un líder, hay muchas familias, y le digo, y catorce, catorce, o sea, dice no porque atacaron ese terreno, no hay ese terreno. No es ese terreno exclusivamente. Podría ser cualquier otro terreno, le digo yo, que esté abandonado. No es porque todos dijimos, eh, vamos a meternos a ese terreno que está ahí re, re lindo, no. No, nosotros fuimos a ese terreno porque ya conocemos que está abandonado hace 30 años, porque, porque la, se junta mugre nomás y quisimos agarrar solamente una parte, ¿viste? Tampoco queremos, tampoco queremos hacer una toma, queríamos que nos den el día de mañana un plan de pago, ¿viste? Y no no se llegó a ninguna solución, claro. a ninguna solución se llegó. Eh, supuestamente iban a organizar una reunión con con Marcos nos iban a avisar para esta semana, que hoy ya es jueves y todavía no se avisó nada. Mm. Esto esto de, de, ocurrió el, el, el lunes, ustedes eh, habían sido citados ahí a la municipalidad y Marcos Echeveste no los recibe, en, en realidad no es a la municipalidad, es ahí a, a, a la sede del desarrollo social. Ahí Echeveste no los atendió nunca y, y, y nadie del municipio se acercó a ustedes. No, habían dos do asistentes sociales, mm. eh, no me acuerdo bien el nombre en este momento, pero no. Eh, del municipio no, del municipio no se no se acercó nadie, eran solamente dos do asistentes sociales. ¿Y, y, la, y los eh, asistentes sociales ahí prometieron algo? Digo, ¿atender, eh, la, eh, gestionar una no, reunión, no, no. algo? No, el tema... El tema es que a nosotros se nos propuso algo que no se cumplió. A nosotros se nos propuso de que nos íbamos a reunir todos juntos, íbamos a debatir todos juntos, esto como un grupo. Sí. Nos querían atender separado nos querían hacer notas separadas. A nosotros esas notas del barrio y la necesidad y de eso, ya se nos hizo un montón de veces y nunca nos dieron una solución. Como ya lo aclaré otro día en televisión. No las culpo a las asistentes sociales, ellas están haciendo su trabajo, pero no estar en su poder, poder dar una solución ella. Mm. Sí, es lo que yo le dije, yo no trato de ofenderla ni nada. Eh, yo sé que tiene toda la buena voluntad de ayudarnos a nosotros. Pero usted en su poder no está a poder ayudarnos. Pueden anotarnos las cosas, pueden anotarnos la necesidad, pero no están su poder ayudarnos. El que nos prometió algo, que sí podía hacer algo, que era Marco Echevarez, nunca apareció. Claro, Echeveste, Marco Echeveste. Eh, León, Echeveste, perdón, Sí, eh, Echeveste. León, ¿y qué van a hacer ahora eh, ustedes, por lo menos las 14 familias estas? Eh, eh, en este momento, uh -huh. en este momento todavía estamos estamos todavía tratando de, de solucionar este este problema solucionar el, eh, judicial. Sí, Yo agarré y bueno, después que terminé yo de, de hablar, que me, me querían buscar toda furia, no, tiene que haber un líder, tiene que haber un líder. Acá no hay ningún líder, le digo, somos 14 familias necesitando un lugar, le digo yo, viste. Uh -huh. eh, bueno, después de eso yo le pedí una copia de todo lo que hablé y no me lo quisieron dar la copia. ¿No te quisieron dar la copia de la declaración que hiciste en el Poder Judicial? No me quisieron dar la copia de la declaración que yo hice. Eh, le pedí la copia, yo le digo, yo creo, yo no conozco mucho el hecho, pero tiene que haber un derecho, que si yo te hago una declaración ¿Sí? a vos, me tendrías que dar una copia, le digo yo, ¿viste? Mm. Eh, no, no tenemos por qué darte ninguna copia, porque esto es una investigación abierta, o sea que esto todavía continúa, no mm. se terminó todavía. Claro. Así que, bueno, ahí estamos todavía en, en la lucha, ¿viste? Tratando de de conseguir algo, pero ese día no nos atendió ni Pablo, eh, Marco no nos atendió ni a nosotros, ni a los del Salitral tampoco claro, si supuestamente Sal, hoy, de... supuestamente hoy el intendente Dinápoli re va a recibir eh, a las familias ahí del nuevo Salitral eh, después de, también de lo que pasó el lunes pasado de que los había citado y se, y se fue de viaje Eh, bueno, espero, espero que tengan suerte también ellos. Sí. Eh, León, ¿crees que esto que hizo el Poder Judicial, de iniciarle una causa a ustedes, es una forma de advertirle al resto de las familias de que no hagan eh, más tomas o que no intenten hacer eh, eh, esta esta ocupación de terrenos? Sí, para mí, para mí esto es para asustarnos nomás, mm. Es para asustarnos nomás, ¿viste? ¿cómo se llama? Porque vos fíjate que solución pacífica me estás hablando cuando... Y, sin embargo, él sigue mantenido fijo, fijo de que fue una solución pacífica, ¿vete? Sí. Eh, cuando fuiste con el GEO, y ahora no llegan notificaciones, para un poco, ¿vete? Claro. Eh, porque no se hizo ninguna, como él decía, una usurpación, ¿vete? Como se decía una usurpación, no fue una usurpación, el terreno no estaba protegido, era ¿eh? un terreno, encima decía espacio verde, una mugre bárbara tenía el terreno. Sí, sí, sí, sí. Eh... Espacio verde, están grande, ¿vete? Eh, León, eh, ahora tu vida cómo continúa, digo, eh, vos eh, seguís eh, involucrado ahora con una causa judicial y eso me imagino que te perjudicará tu laburo, vos vivís de changas eh, Yo vivo de changas, viste, el tema mm. que, como yo digo, viste, Má, peor de lo que estoy ya no puedo estar, viste mm. eh, ¿Cómo se llama? Eh, en este momento, mirá, te digo, estoy tomando unos mates calentitos acá en la en una habitación viste que, que, que me prestaron viste pero mm. que bueno que que es una heladera eh. Ah. Eh, así que cómo se llama y bueno vamos vamos a ver qué, qué pasará vamos a ver esta semana a ver si nos llama, si, si se llega a una a una solución si mm. no si puede dar la cara a Marco viste sí mm. eh, Hasta ahora no ha aparecido y acá quedaron que nos iban a llamar, ¿viste? Claro. Y bueno, nunca nos llamaron. Iban a organizar una reunión con él también. Bien. Bien, León. y el colmo bueno. que... Sí. No, no, no. Decías que sería el colmo que sería el colmo de que de que nos llamen hoy junto con los, ah. que nos hagan lo mismo que la otra vuelta junto con el salitario y no, no atiendan a nadie tampoco no, sí, sí, sí. <risa> bueno esperemos que no que no ocurra eso eh, león eh, bien eh, nada estaremos atentos y seguiremos de cerca eh, la situación de ustedes eh, de ahí de la familia cualquier cosa nos avisan ¿eh? dale dale muchísimas gracias Pablo bueno te mandamos un abrazo acá de Cremes eh, igualmente que te den un buen día